¿Cómo va, Luciana? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. Imagino que después de la buena victoria de anoche este, se habrá festejado muchísimo esta primera Supercopa, ¿no? Porque es un puntapié dentro de la Liga Nacional Femenina y siempre ser, digamos, los, los primeros este, en ganarla siempre tiene un sabor especial. Sí, sí, totalmente. Eh... Sí, muy contenta, eh, disfrutando nuevamente del equipo, y bueno, desde este comienzo que, que nada, arrancar con este con esta copa ganada, así que bueno, muy contenta toda. Es cierto que habrá sido especial para vos igual jugar contra tu ex-club, ¿no? Sí, sí, obviamente un partido raro de, de, de jugar, de festejar, y, y bueno, pero bueno, uno como deportista siempre quiere, siempre que compite quiere ganar, y bueno, sin importar el equipo que en el que toque jugar, bueno, no no compite y como motiva, siempre siempre queremos ganar. Bueno, y es cierto lo que decía, ¿no? Eh, un partido que dominaron de entrada y con eso después sacaron amplias diferencias para manejar el partido, si bien es cierto que Berazategui se termina viniendo sobre el humo al final, pero no, no le alcanzó para dar vuelta a la situación. Sí, sí, a ver, arrancamos muy bien. Ese eh, es el partido que esperábamos jugar, Eh, sí es cierto que ver Berazategui, bueno, en los últimos, quizás la segunda mitad, eh, estuvo mejor o más agresivo, pero bueno, eh, nuestro arranque en el juego fue muy bueno y eso, bueno, no, no pudo mantener, eh, no, llegar muy bien al final. Si bien es cierto que había en juego una copa, me imagino que la yapa de viajar a Brasil también era un lindo incentivo, ¿no? Y lo lograron sí sí, obviamente eh, queríamos viajar queríamos ganar y bueno poder medirnos contra un equipo como como el de brasil que es una muy buena liga eh, nada, eh, está buenísimo y bueno esperemos que, que continuemos con la racha eh, ayer hablamos con, con nachcha pérez no con natacha pérez y nos contaba que bueno que están en una etapa como de de pretemporada, ¿no?, como que todavía no, están, eh, no estaban con tanto ruedo y que era como raro jugar un, una final a esta altura del año. Ustedes lo tomaron de esa manera, ustedes costó también, eh, independientemente del resultado, estoy hablando de las cuestiones que tienen que ver con el juego. Este, sí, sí, eh, eh, es raro arrancar así, pero pero bueno, sí, este, seguramente para los dos equipos... Eh... Fue igual, estamos en igual de condiciones. Este, no, seguro, seguro. Hace hace un mes que, que arrancamos con, con, bueno, con la pretemporada y, y sí, obviamente, eh, al principio siempre cuesta, pero bueno, eh, los dos equipos creo que tratamos de dar eh, lo mejor y el mejor show para la gente. Así que bueno, esto recién comienza, así que queda, claro, claro. queda mucho. ¿Y qué fue lo que más costó anoche? Eh, a ver, los nervios por, por jugar esta Supercopa, el hecho o por lo menos en tu caso, ¿no? El hecho de jugar contra un ex club tuyo, eh, el hecho de eh, estar en esta etapa de preparación, eh, o el calor mismo que anoche se hizo presente en el gimnasio de gimnasio Grima de la Plata. Y creo que el calor. <risa> no, no, bueno, un partido muy raro, como te decía al principio. Eh, yo jugué 7 años en Belazote y prácticamente me formé ahí Y bueno, la verdad que, que muchas sensaciones, mucho cariño en el medio Pero bueno, a la hora de jugar uno tiene que dejar de lado todo Así que fue raro, pero bueno, eh, contenta por el resultado Con respecto a la Liga Nacional que se viene hasta el momento con 5 equipos ¿Qué opinión tenés? Y consultarte, porque mucho se habla en la Liga Nacional Masculina de la jerarquía y diferencia que saca San Lorenzo con su plantel. ¿Da la sensación que Kimza haría lo mismo en el femenino o no consideras lo mismo? No, bueno, eh, hay que jugar. Eh, no sé cómo estarán los otros equipos. Nosotras ah, trabajamos, obviamente, para, para salir campeonas. Este... Pero bueno, sí, es una realidad que son pocos equipos eh, y nada, creo que va a ser una liga de, de mucho entrenamiento porque con tan pocos equipos, ah, bueno, uno tiene que jugar, eh, no sé, prácticamente no sé cuántos cuartos van a ser pero siempre contra los mismos, así que lo no vamos a conocer, más de lo que ya nos conocemos. Te saco del 5 contra 5, ¿cómo lleva a ser la 1 del ranking mundial del FIBA 3x3? Eh, disculpame, no te, no te escuché muy bien. Te decía, te sacaba de, del básquet tradicional, del 5 contra 5, sí. y te quería preguntar por tu gran momento también en el FIBA 3x3. ¿Cómo lo llevás? Sí, eh... No, eh... La verdad que para mí es una modalidad negra. Fue mi primer 3x3 que, que jugué, más allá que jugaba en, en club o con amigos, pero bueno, estaba a ese nivel con el primero y, nada, obviamente muy contenta y la aproveché al máximo, la verdad que es una modalidad que está muy buena y ya, yeah, contenta bueno, bueno, te felicitamos mucho por la, la victoria de anoche por eh, eh, este primer torneo en el año Luciano, ojalá que puedan seguir los éxitos con, con tu equipo y que vos también en lo profesional, lo individual eh, sigas creciendo mucho, un agradecimiento por el tiempo y te mandamos un beso enorme Bueno, muchas gracias a ustedes, déjame eh, destacar de ayer el, el, el público que hubo, la verdad que esos paradójicos femeninos es un montón y está muy bueno, que cada vez más gente se, se acerque a, a, a las canchas, así que bueno, la verdad que fue muy lindo el, el, el ambiente que, que se formó. Bueno, muchísimas gracias Luciano, una, una, Aunque... un beso enorme. ¿eh? Porque bueno, ah, nosotros tuvimos sí, nuestro sí, envío especial, sí. especial, que estuvo que estuvo en la cancha este que hizo la...